Buen día, Javier, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buen día, Camila, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Igualmente. Bueno, imagino que preparando, ¿no?, para la peña de mañana, que tiene una propuesta interesante también, digamos, en el marco de eh, un reclamo que ya se viene haciendo hace tiempo con distintos eventos culturales, que es una ley nacional, ¿no?, de folclore en las escuelas. Y sí, más que un reclamo es eh, una... Sí, sí, te podríamos decir un reclamo. En realidad la ley está aprobada sí. y lo que estamos eh, tratando de, de que se haga es la reglamentación bien finalmente para que se implemente eh, de una vez por todas sí, la enseñanza sí. de folclore en las escuelas públicas públicas de gestión privada y privada uh -huh. como dice la ley en el artículo primero eh, bueno y por eso es que a, eh, junto a, a la UNTER y a, y a la gente de parte y a un montón de gestores culturales de la provincia venimos trabajando hace un tiempo, se hizo un encuentro hace dos semanas en Allen, que eso derivó en un festival que se va a hacer el 6 de agosto, ahí en esa localidad, uh -huh. no, vamos a tratar de nuclear toda la provincia, y estas eh, peñas itinerantes, eh, hemos hecho una en el Valle del El Cóndor, sí. hace cosa de un mes y pico, y que vino Cristian Capurelli, otro de los artistas emergentes, si se quiere, que apoya la ley de en de escuelas, y esta vez nos va a acompañar Alguien que, bueno, es de una familia conocida dentro del folclore tradicional, eh, la familia Carabajal, el Demi, uno de ellos. Ajá. Así que, bueno, se viene el Demi, que lo fuimos a ver a Bahía Blanca, eh, con, con la bandera, la ley de futuro en las escuelas. Sí. Bueno, ahí nos hizo un video, estuvimos charlando con él, y nos dijo que, bueno, que él cuando volviese a Bahía Blanca nos iba a avisar y que íbamos a hacer algo. Y bueno, bueno eso que ocurría ahora esta, esta última semana, así que bueno, lo vamos a tener acá mañana. Se viene entonces para para la comarca, recordemos, esto va a ser en el predio de la UNTER, ahí en la exfrutadora. Sí, y lo hacemos en conjunto con los compañeros de la UNTER, Ajá. Eh, sumamos también al reclamo de ellos eh, de la situación no salarial, eh, laboral e institucional también de, de todo el sector educativo. Eh, bueno, es como un reclamo generalizado, pero ahora puntualmente tiene que ver con, con la ley de funcionamiento de las escuelas eh Básicamente es compartir un poco de lo que se enseñan los talleres eh, que no están eh, dentro de las instituciones que por fuera a veces eh, tiene que ver con la parte municipal, el gobierno municipal y otras veces con las juntas vecinales y o clubes de barrio uh -huh. Bueno, eso se tiene que institucionalizar y tiene que ser eh, de enseñanza gratuita, digamos y los profes tienen que estar remunerados, ¿no? por eso. Sin dudas, sin dudas. Así es? que, bueno, ¿Quién? eso es un poco lo que lo que se va a ver en la peña, tenemos unas parejas de baile. Sí. De distintos estilos, inclusive bailarines que que han estado en la delegación de de Cosquín en, en este último tiempo, el último año y el año anterior, van a participar. Bueno, va a haber también, mira quería comentar que va a Viene justamente hoy, y mañana se hace un se seminario de bombo legüero. Ajá. Ahora yo te voy a pasar el contacto para que hables también con ella, porque ya llegó, a más recién llegó, y me avisaron. En Viento Onírico va a ser esto. Está Florencia Olate, visitándonos por acá, que es una docente eh, que estuvo dictando sus clases de manera virtual eh, en la pandemia. Y acá se formó un grupo que toma clase con ella, y bueno, ahora decidieron traerla y hacer el seminario abierto a todo el público, pero eso te va a contar ella en un rato, seguramente ahora te pasó el contacto. Dale, la fíjate. pequeña va a estar Los Bailarines, que te digo, va a estar Yara Cuervo, uh -huh. una joven artista de nuestra comarca, que, que está creciendo mucho, que a mí particularmente me gusta el repertorio y como canta, sí, claro. y también va a estar eh, el Daniel Cantos. Uh -huh. Bueno, invitamos entonces a nuestra audiencia. Las anticipadas, 700 pesos, ¿se pueden conseguir con vos y con quién más? Eh, al 51, 57, 88. Perfecto. Y al 24, 27, 31. Bien. y sí. si no se... y mañana a partir de las 9, sí. eh, nada, ya vamos a estar ahí esperando a toda la gente que, que se quiera acercar a compartir, a conocer al DM el que no lo conoce y el que lo conoce a disfrutar de de este artista santiagueño que eh, es, es uno de los más prolíferos dentro de la familia Carabajal en este último tiempo. Muy viene solo, viene con el hijo, acompañado en el bombo, lo va a acompañar juan Curayán, un guitarrista de Balcheta, eh, lo va a acompañar ahí en la guitarra, y seguramente Sergio Fuentes, también un artista acá local, lo van a acompañar en la guitarra, y, y bueno, y su hijo en el bombo. Así que bueno, vamos a, a tratar de pasar un, una hermosa noche... Eh, Eh, llena de, de folclore Muy bien, excelente Queda hecha entonces la invitación para toda nuestra audiencia mañana 25 desde las 9 de la noche allí en el predio de la UNTER Javier, gracias eh por este rato aquí con Encuentro Gracias a vos, Camila Abrazo, abrazo. grande chao, Ahí charlábamos con Javier Es bueno, comentando un poco invitando también a nuestra audiencia a esta peña mañana desde las 9 de la noche en el predio de UNTER se van a estar presentando Demi Carabajal las parejas que mencionó Javier también y Ara Cuervo y Daniel Cantos 700 pesos las anticipadas, así que una propuesta también para este fin de que ya se viene